descollaba la inmensa revolución industrial la gente confiaba en la tecnología por venir todos pensaban que el mundo futuro sería sin duda alguna mejor, mucho mejor y también los viajeros ilustrados comenzaron a surcar los caminos ignotos de la exploración y el conocimiento humano muchos ejemplos representativos entre ellos pues algunos locos como Lord Byron o el propio protagonista de estos pasajes de la historia en el día de hoy Richard Francis Burton un personaje absolutamente polémico demonizado en su tiempo mal querido por la sociedad victoriana provocador nato entusiasta, vivaz, inteligente alcohólico empedernido alquimista consumado algunos le llegaron a tachar de, de, de satánico pero lo cierto es que Richard Francis Burton siempre hizo con su vida lo que quiso y eso le instigó a disfrutar enormemente de los placeres que en esta tierra se daban un hombre pródigo en cuanto a intelectualidad un hombre que fue capaz de escribir 40 títulos totalmente heterodoxos y que tradujo seguramente, hizo las traducciones más bellas de libros orientales poco o nada conocidos hasta entonces como el Kama Sutra como el ranga o como los cuentos de las mil y una noches un ser absolutamente imprescindible si queremos entender mejor el espíritu que dominaba aquel siglo XIX ya tan lejano pero nuestra historia no comienza en los eh, territorios asiáticos o africanos o acaso los americanos donde también fue cónsul en Brasil y visitó la tierra de los mormones en Utah no, nuestra historia comienza con un episodio enigmático. Es el 19 de octubre de 1890. Una mujer de profunda convicción católica llamada Isabel Arundel, mujer de Richard Francis Burton, conoce la noticia, sabe que su esposo acaba de fallecer, e inicia... ...un gesto, tiene un, un gesto que sorprende... ...a muchos exágetas y biógrafos de Barton, del capitán Barton... ...una vez se ha producido el óbito... ...Isabel va al camarín, va a la habitación privada de Barton... ...esa en la que nadie podía entrar... ...y con rapidez recoge un buen número de papeles... Un voluminoso paquete en el que hay textos, narraciones, apuntes personales, intuiciones, reflexiones. Y con ese gran paquete de, de apuntes se dirige al patio que hay próximo al consulado británico en Trieste. Y lo que hace Isabel, nada más y nada menos, es prender fuego a esos documentos. Nadie ha aclarado este acto nadie ha sabido por qué Isabel tomó esa decisión, qué quería o qué pretendía ocultar, era una venganza hacia la mala vida que le había dado su marido, o más bien lo que quería Isabel era que nadie supiera las intuiciones de Barton quería limpiar su imagen, quería que no fuera embarrada como hasta entonces había venido siendo nunca lo sabremos pero ese 19 de octubre de 1890 el fuego se llevó los secretos más íntimos de uno de los viajeros más ilustres más notables de toda la historia humana Richard Francis Burton vino al mundo el 19 de marzo de 1821 en una Inglaterra que a duras penas había sacudido todo el peso todo el temor a un tal Napoleón Bonaparte en ese mismo año fallecería el emperador francés Richard eh, nació en Helforside, en Inglaterra en una bellísima localidad llamada Anstree y allí fue feliz en su infancia y adolescencia pertenecía al seno de una rancia familia militar británica inscrita en la más pura ortodoxia del momento pero claro el pequeño Francis eh, adolecía de cualquier espíritu marcial y desde luego no iba a dar eh, muestras eh, de, de seguir la vida castrense eh, preconizada por sus ancestros por tanto eh, Richard optó por la vida académica y quiso estudiar eso es al menos lo que dijo a su padre un coronel, de la vieja estirpe y marchó a Oxford dispuesto a culminar su carrera y allí ya dio una clara sensación de pendenciero, bravucón y aventurero por entonces eh, gozaba ya de un enorme mostacho muy a lo que podría tener José María Íñigo <ríe> un siglo más tarde bueno pues Richard, eh, Richard Francis tenía un enorme mostacho del que algunos alumnos, compañeros suyos, se mofaban en secreto en principio, pero más tarde ya públicamente y aquí es donde Richard retó a su primer enemigo detectó a un compañero que se reía burlonamente de su mostacho, de su bigote y le retó a un duelo, un duelo fatídico que por supuesto no culminó en nada, no terminó en nada pero que ya nos dio un apunte sobre la, la apetencia sobre la motivación vital que rodeó a Richard Francis Burton durante toda su vida ¿sí? no en vano, Richard con el tiempo estaría considerado como tercer espadachín del imperio británico ahí es nada, tercer espadachín era un hombre que manejaba la espada como nadie era su verdadera pasión su auténtica vocación el arte de la esgrima pues eh, la verdad es que se curtió gracias al buen asesoramiento gracias a las clases magistrales de notables maestros como un viejo oficial inglés que había perdido el dedo pulgar de su mano derecha en las campañas napoleónicas estos hombres eh, curtidos eh, avezados en las lides del combate con la espada pues enseñaron a Richard todo lo que había que saber sobre esta herramienta fatal para la guerra de hecho eh, en sus títulos figura uno eh, iniciador de una trilogía, el que quería hacer una enciclopedia dedicada a la historia de la espada la historia de, de esta espada durante la, la historia humana durante la cronología humana lo que pasa es que no tuvo mucha repercusión y paró paró este trabajo muy, muy esforzado por otra parte Así que en lugar de tres títulos, pues tan solo apareció uno, hasta el nacimiento de Jesús, cómo se utilizó la espada hasta el nacimiento de Jesús. Pero al margen de las pendencias, al margen de los duelos a, a sangre y espada, Richard tenía una querencia extraordinaria por todo lo que supiera a viajes. Conocer, explorar, intuir las fronteras que aún le restaban al ser humano por conquistar. Y ahí sí. ...ahí echó mano de, de... su familia militar... ...y se alistó... ...se alistó al ejército... ...visitó la India... ...fue su primer cuartel... ...en Sindhi... ...en esa localidad de la India... ...permaneció siete años... ...como teniente... ...como oficial adscrito... ...a la compañía de Indias Orientales... ...y en esos siete años... ...lejos de las batallas... ...Richard escolló... Richard eh, deslumbró a todos por su inusual modo de aprender idiomas. Y es que era un políglota consumado. A lo largo de su existencia llegó a dominar más de treinta idiomas y otros tantos dialectos. Y según eh, sus estudiosos, sus biógrafos, los hablaba con tal fluidez, con tal pulcritud, que era muy difícil saber si realmente era un árabe, un inglés, un pakistaní, un afgano, porque eh, manejaba estos idiomas sin acento extranjero alguno. Dominaba a la perfección todas esas lenguas orientales, lo que fa le, fa le facilitó una, una considerable fama como eh, manejador de, de estos idiomas, de estas lenguas, en sus posteriores oficios les digo que estuvo siete años en la India aprendiendo todo lo que había que saber sobre el modus vivendi de los eh, indios y se interesó por su literatura se interesó por su historia por sus religiones Richard Burton fue un gran amante del estudio de las religiones merodeó el cristianismo merodeó el islam pero finalmente acabó practicando el sufismo oriental la meditación ese era su hobby según decía meditar, pensar, reflexionar sobre lo que le rodeaba era un hombre interesado por todo un homo universalis y decidió buscar aventuras 1853 hasta entonces las ciudades santas del islam estaban vetadas para todos aquellos que no profesaran la fe de Mahoma pero Richard quería conocer el corazón del islam y en consecuencia decidió iniciar una aventura una aventura iniciática, apasionante se disfrazó de peregrino afgano su aspecto físico, su morfología iban en su ayuda él era alto, fornido, de tez cetrina oscura con ese enorme bigote sus amigos íntimos le apodaron gitano bueno, pero ese aspecto le facilitó el acceso a la Meca a Medina más tarde Arar, en Etiopía y entró, siendo el primer europeo occidental que entró en las ciudades santas del Islam y contempló la misteriosa piedra negra en la que él intuyó ya un meteorito que aquello era un meteorito y habló con las gentes de la Meca y de Medina y descubrió lo más profundo, lo más sagrado del Corán Richard Burton se enriqueció notablemente espiritualmente, desde el punto de vista espiritual no, no económico, pero se enriqueció muchísimo en estas visitas. Un año más tarde, eh, también eh, comenzó a explorar el cuerno de África, aquello que se llamaba Somalilandia. En esa expedición le acompañaron tres jóvenes tenientes, uno de ellos John Higgin Spick, que más tarde sería compañero también de viajes y trasiegos en los descubrimientos de los lagos Tanganyika y Victoria. Pero en esa ruta por eh, Somalia, por la actual Somalia, sufrieron el ataque de los somalíes, unas tribus hostiles, tremendos combatientes, hoy en día lo siguen siendo, que azotaron el campamento británico de una forma eh, terrible, cruel. Uno de los tenientes falleció en una refriega, Todos los demás fueron heridos, incluso el propio Richard Barton sufrió un lanzazo que le cruzó la mandíbula. Fue un dolor intensísimo, terrible. Pero finalmente pudieron salir vivos de aquella encerrona. La experiencia sería recordada amargamente por Barton a lo largo de su vida: aquella lanza en la mandíbula, incrustada en su mandíbula. Pero eran tiempos heroicos, tiempos inciertos. Uno sabía lo que, se, lo que se jugaba en estas aventuras. Sus exploraciones africanas eh, tuvieron que paralizarse debido a la guerra de Crimea. Barton, eh, ya considerado casi un héroe, un hombre valiente, un hombre decidido, un hombre eh, que había aprendido como nadie la técnica del disfraz. Era capaz de, de vestirse de buonero, de albañil, de comerciante, de peregrino pasando absolutamente desapercibido allá donde iba. Bien, pues su gobierno le reclamó para trabajar de agente secreto en aquella partida maestra decían que era la partida maestra que, en la que litigaban las grandes potencias europeas por el control de aquel escenario bélico Richard Burton trabajó como agente secreto en la guerra de Crimea, asunto que no pasó desapercibido años más tarde para autores como Rudyard Kipling quien eh, habló ...de Richard Barton, ...quien dejó reflejado... ...el personaje de Richard Barton ...en libros tales... ...como Kim... ...allí aparecía... ...Barton... ...o un émulo de Barton... ...disfrazado de buhonero... ...en algunas acciones decisivas... ...de la narración... ...la verdad es que... ...Barton había conseguido... ...se había granjeado... ...una popularidad... ...entre... ...entre sus... Eh, ...coetáneos... ...después de trabajar... ...como espía... ...en la guerra de Crimea... ...volvió a su gran pasión... ...una pequeña... ...estancia en el Reino Unido y una orden, una misión encomendada a él para descubrir las sagradas fuentes del Nilo esa mítica expedición de 1857-58 la que le acompañó ya el capitán eh, John Speke, juntos descubrieron el lago Tanganika, las enfermedades eh, se cebaron en ellos Barton tenía que recorrer el camino en parihuelas, diezmado por la malaria diezmado por las vicisitudes del camino Spike no le iba a la faga porque estaba casi ciego pero los dos con 130 porteadores, muchos de ellos desertaron dada la tragedia de aquella, de aquella expedición nada auguraba que fuera a culminarse con éxito pero en una épica asombrosa absoluta propia del, del siglo que les albergó conquistaron el lago Tanganica. Speke, en solitario llegó al lago Victoria dada la enfermedad que atenazaba Barton y allí Speke creyó ver, creyó fijar las fuentes del Nilo la noticia llegó y fue toda una sensación en aquella época victoriana en aquel Londres lleno de sociedades geográficas Barton siempre discutió este mérito a Speke un par de años más tarde Spick inició una nueva expedición esta ocasión en solitario y determinó que el Nilo nacía allí cerca del lago Victoria eh, trasladó mal los datos porque incluso en algunos apuntes eh, su ignorancia lo, lo provocó llegó a decir casi casi des, luego se comprobó que el Nilo nacía cuesta arriba Barton discutió este asunto y esto fue em, en su detrimento porque todos querían creer a Spick En el siglo XX se demostró que Barton tenía razón al contradecir la versión de Speke. El Nilo no nacía en el lago Victoria. El Nilo nace en las altas tierras de Burundi. Pero en ese momento la polémica fue terrible. Incluso la sociedad geográfica, la real sociedad geográfica británica... ...convocó a los dos aventureros a un careo público... ...para que cada uno expusiese sus argumentos. Pero aquí está la fatídica historia un día antes de ese careo entre Barton y Spick este último sufrió un aparatoso accidente de caza nadie sabe qué ocurrió pero un día antes del careo la escopeta de caza de Spick se disparó provocando la muerte de su dueño otros llegaron a afirmar que Spick avergonzado pensando que Barton le pondría en ridículo accionó el gatillo poniendo fin a su vida Nunca sabremos lo que pasó realmente. Pero Barton eh, siguió con su vida, siguió buscando caminos, siguió eligiendo fronteras y escribió, escribió como nadie, con una prosa exquisita. Como antes decíamos, tradujo obras orientales de forma majestuosa, el Kama Sutra, mejor conocido gracias a Barton, o la Ranga Rangan o los cuentos de las mil y una noches, pero escribió Las Montañas de la Luna, obra de imprecedero recuerdo escribió muchísimos ensayos sobre sus viajes contó de forma apasionada y sumamente exacta por dónde anduvo qué investigó qué descubrió más de 40 títulos jalonan su biografía literaria pero no era querido en su tierra ya tenía una terrible leyenda negra de alcohólico de bravucón de alquimista de satánico de hereje todos pensaban que era un ser maldito Aun así eh, su país eh, le concedió el oficio de embajador de cónsul y lo ejerció en lugares tan distantes y tan distintos como Sao Paulo en Brasil, donde dejó alguna obra eh, manuscrita en bibliotecas que fueron de esas obras fueron descubiertas en el siglo XX, en la, en la década de los 40 un trabajo muy interesante sobre espejos legendarios visitó los Estados Unidos fue embajador en Damasco un lugar que disfrutó muchísimo y curiosamente tuvo relación con nuestro país con España cuando eh, ofreció su trabajo, sus servicios como cónsul en Fernando Po la actual isla de Bioko en Guinea ecuatorial se casó se casó con una católica yo creo que para provocar aún más aunque ya ejercía el sufismo el, la práctica del sufismo oriental pero se casó con Isabel Arundel y esta mujer le acompañó de forma sufrida durante toda su vida finalmente acabó en trieste donde falleció el 19 de octubre de 1890 tenía 69 años pero narraciones emociones intensidad aventuras para completar varias vidas su país le negó enterramiento en westminster en el panteón de hombres ilustres británicos la leyenda dijo que llegó a su país escondido en un piano su cadáver que llegó escondido en un piano aunque parece que esto no se, no se corrobora no se confirma pero su impulso su gana, sus ganas de, de saber más y más sus ganas de ahondar en las profundas místicas orientales yo creo que le, le favorecen a la hora de incorporarle una galería de personajes favoritos para la humanidad poco nos importa si bebía más o menos poco nos importa si se batía en duelo con tal o cual enemigo, lo que sí realmente importa es que quiso emular la vida de sus héroes. Luis de Camões buscó en, en la vieja Goa el, el recuerdo evocador del portugués o de los grandes exploradores británicos del 16 y del 17, del 18. Él quiso ser como ellos, quiso saber tanto como ellos. Y su corazón, desde luego, tuvo sitio para todos. Richard Francis Burton, uno de esos personajes peculiares que provocan sensaciones encontradas. Pero desde aquí nos aferramos a su recuerdo de explorador. De aquel que quiso saber hasta dónde le podían llevar sus pasos.